Recién acaba de firmar el Intendente Municipal el contrato junto con el Presidente de la Fundación Miguel de Molina, el señor Alejandro Salade, que además es sobrino-nieto de Miguel de Molina, para traer aquí a Olavarría la muestra, una retrospectiva de este artista español reconocido en el mundo de la canción española. Una muestra en homenaje... ...a este gran artista que estará presente... ...luego de... Eh, ...un recorrido internacional... ...desde Madrid, Málaga... ...y aquí en la Argentina... la eh, ...Olavarría sería la tercera ciudad... ...en tener esta muestra... ...internacional luego de... Eh, ...Buenos Aires en el Centro Cultural... Eh, ...Recoleta... ...y La Plata en el Teatro Argentino... ...una muestra que nos llena de orgullo... ...tener aquí en, en la ciudad... Y como pasó con Dalí en Olavarría, nos parece que va a ser una muestra que no solo va a convocar a los olavarrienses, sino también a toda la región y al público de las distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Nos acompaña también Rubén Belveder, que ha sido, como en el caso de Dalí en Olavarría, el puente necesario, el facilitador para esta relación, que hoy nos posibilita tener otra muestra internacional. Decirle que esta muestra va a estar en Olavarría desde el domingo 25 de septiembre al 23 de octubre. Vamos a tener la posibilidad durante un mes de tener a este gran artista que supo estar en la ciudad de Olavarría actuando en nuestro teatro municipal en el año 1949, precisamente los días 14, 15 perdón y 16 de julio, de junio julio, perdón, julio, Eh, ...así que van a ser en estos días 62 años... ...que Miguel de Molina estuvo aquí en la ciudad de Olavarría... ...en nuestro teatro municipal... Eh, van, ...esta muestra va a tener el mismo formato... ...de gestión que ha tenido Dalí en Olavarría. ...va a abrir eh, todos los días la muestra en el Centro Cultural... ...de 9 horas a 20 horas... ...los fines de semana y feriados de 14 a 21 horas... Va a tener una entrada general de 10 pesos, eh, con una entrada eh, particular para jubilados y estudiantes de 5 pesos y vamos a mantener el día miércoles con entrada libre y gratuita para que todo el público tenga acceso a esta muestra. Paralelamente a, a la muestra eh, vamos a tener una serie de actividades paralelas Eh, que va a incluir distintas expresiones de nuestra ciudad en particular vamos a tener un ciclo de cine en el auditorio del Centro Cultural va a funcionar una tienda de arte y también eh, va a contar con la participación de muchos de los artistas de nuestra ciudad entre ellos de Quique Baldini y el Ballet Iberovanza de, de aquí de La Barría eh, para nosotros es un orgullo, repito, tener esta muestra aquí en la ciudad Eh, va a ser una, un nuevo desafío para la gestión de, de cultura y del municipio poder llevar adelante esta muestra y agradecemos tanto a Alejandro como a, a Rubén, que nos hayan dado esta posibilidad de estar aquí en lavaría. Repito, eh, luego de, sería la sexta ciudad o la Barría en el mundo en recibir esta muestra internacional.